En los más remotos de tiempos existió la brujería, los chamanes y las amanas en Desimeria, las brujas y los brujos en de los Pirineos. No se sabe cuál es el comienzo, aunque hoy buceamos en su origen y siempre pensamos en ellas, siempre pensamos en las brujas y siempre nos viene a la mente el nombre de las meigas. Pero hay muchos eh, más, eh, cazadores eh, de brujas, hay eh, cazas eh, de brujas e inquisición. Sobre ese tema hablamos eh, con Alfonso Trinidad, el investigador Alfonso Trinidad. Eh, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Vamos a hablar de la caza de brujas. Eh, una expresión que nos remonta al pasado, que sigue existiendo, pero nos remonta al pasado, a los tiempos eh, de la inquisición, a los tiempos en los que nacieron las brujas. Tú abordas este tema. Nacieron con los chamanes en Siberia... Con, eh, en el Pirineo incluso, o el término meigas, que es el que se ha popularizado, es el que nos marca el lugar y el momento en el que comenzaron? Ya, depende cómo lo mires, ¿no? Si, si lo que buscamos es la acepción, es decir, dónde, a, de dónde tenemos ese origen de la palabra bruja, sí que nos podríamos ir al Pirineo, por ejemplo, que es el primer documento que encontramos posiblemente donde se habla de brochas o bruxas, ¿no? Pero a, yo en el libro, y sobre todo cuando he intentado a, especular en torno a la figura de las brujas, me voy mucho más atrás, ¿no? O sea, yo me planteo más el origen eh, de la bruja eh, cuando hablamos del bien y del mal, ¿no? Al final no deja de ser una figura que trata de hacer un pacto con el maligno, con, con el mal, para obtener beneficios, para obtener poder, y eso lo hace el ser humano desde el mismo momento en que se da cuenta que tiene conciencia, que tiene cinco sentidos, pero que hay cosas que no controla y que no domina, como puede ser la climatología, y es cuando empieza a valorar la opción de que haya, que de que hayan entidades que sí lo puedan hacer y, y, y bueno, o bien pactas con el bueno o pactas con el malo. En el caso del malo, pues estaríamos hablando de esas míticas brujas o de aquellos chamanes brujos magos que decidieron irse supuestamente con los malvados para obtener réditos en esta vida, ¿no? así que yo lo oriento desde esa manera, ¿no? la, la palabra bruja sí que es verdad que la podemos encontrar en torno al siglo XIII en el, en el Pirineo Español, el Pirineo catalán concre concretamente Pero lo que es realmente lo que entendemos por bruja, eso está ligado al propio origen del ser humano y de la religión, ¿no? Precisamente, ese, aunque esa es la primera vez que estás en el programa, que estás en las Rosas Vientos, eres un viejo conocedor de estos temas, y seguramente eso que acabas de decir explica muchas cosas... Todo esto de la brujería tiene que ver con el poder de la mente, tiene que ver con una serie de cosas que no se pueden tocar, que no se pueden medir, y que tú ya estás estudiando muchísimo tiempo. Sí, claro, al final estamos hablando siempre de ese margen, de, ese, de esa parte de la realidad que no podemos percibir, aquí hay muchas cosas ¿no? porque cuando hablamos de la caza de brujas o la cacería de brujas, hablamos también de esa persecución hacia la mujer, de la persecución hacia un tipo de, de personajes y un tipo de personas que obviamente nada tenían que ver con esos pactos con el maligno, eran otras historias, pero sí que es verdad que existe esa otra parte de personas que intentaban o que intentan incluso hoy en día, pues tener acceso a un poder por encima de lo que nuestros cinco sentidos eh, rigen, ¿no? Y a veces no es el poder, simplemente esos rituales hacen que las personas pues... ...tengan esas supuestas capacidades para obtener, como te decía, rédito en esta vida, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa... ...el hacer un pacto para yo tener más poder en esta vida independientemente de lo que me pase en otra... ...es la diferencia entre el pacto con el Dios bueno y el pacto con el Dios malo, el que reza en la Iglesia y es bueno, se sacrificará en esta vida, pero obtendrá la lujuria y las, las fantásticas recompensas en otra vida. El que pacta con el maligno eh, da por hecho que en esa otra vida igual ni existe y prefiere beneficiarse en este momento. ¿no? O sea que estamos hablando Eh, de, de conceptos muy muy clásicos muy básicos y que se siguen dando hoy en día Escribía en uno de sus libros un maestro del periodismo un maestro de la crónica de guerra como es el escribía y decía algo como que eh, parecido a que las eh, guerras comienzan mucho antes de que se disparen las primeras eh, balas y eh, comienzan cuando el significado de las palabras se altera y forma parte de la conciencia la expresión caza de brujas ya forma parte del inconsciente colectivo ese eh, tenía y tuvo a lo largo de la historia un significado concreto. Eh, no se cazaban brujas, se cazaban otras ideas, eh, pero ese término, la caza de brujas, eh, que lo popularizó la Inquisición, es eh, un término que lingüísticamente es eh, muy poderoso. Sí, sí, sí, sí. de hecho, quizás eh, nosotros eh, lo conocemos mucho más por lo que sucedía en los Estados Unidos a mitad del siglo XX, de nuestra caza de brujas, Eh, política, por decirlo de alguna manera, en contra del comunismo que, que no era tal obviamente y, y muchos conocemos a nivel político y, y se ha instaurado o se instauró en su día como eso no como simplemente una persecución de hecho el libro al principio la idea era que el título fuera cazadores de brujas, porque pretendía más un, un análisis de la biografía de, de esos personajes no que fueron los que perseguían y los que eh, de alguna manera acusaban y traían a las brujas, los, a los jueces y a, las, y a la Inquisición, pero al final entendí que era bueno hacer un repaso histórico y al final pues decidí eh, decidimos un poquito pues que el título fuera más genérico con ese caza de brujas, que al final lo que hace es eh, hacer más genérica la idea, ¿no? no era solo una persecución contra las brujas, sino que era una persecución y que la sigue siendo hoy ...contra todo aquello que no se entiende, que no se comprende y que da miedo y que precisamente lo que hace es eh, preocupar de alguna manera a quien tiene el poder. Todo lo que se sale de lo establecido y de las normas preocupa y si yo quiero seguir teniendo el poder tengo que cargarme a aquellos que se están eh, saliendo... ...del sentido común y de lo que en cada momento pues rige, ya sea la religión, sea la política o sea el poder económico. Así es, ¿Hablas además... Hablas mucho en el libro de la Inquisición, eh, que has mencionado, la Inquisición, eh, la caza de brujas es anterior a la Inquisición. Sí, es anterior. Porque tú claro, lo citas claro. mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, de hecho eh, planteo y explico un poquito todo el tema de la Inquisición porque... Creo que es importante, a pesar de que hay mucha gente que lo sabe, que la Inquisición de Santo Oficio en España no fue lo más, eh, la, la institución más importante que persiguió a las brujas. De hecho, los tribunales populares, eh, fueron las condenas fueron infinitamente superiores a lo que hizo la Inquisición. De hecho, hay muchos inquisidores, como Francisco Baca, por ejemplo, en España, que se dedicaron a defender, en, en mucha medida, algunos de esos juicios porque entendían que lo que se estaba haciendo no era del todo correcto, ¿no? Entonces, habría mucho que hablar al respecto, ¿no? La Inquisición, obviamente, no no es santo de devoción de nadie, valga, valga la acepción, pero eh, sí que es verdad que hubo determinados personajes dentro de la Inquisición en diferentes momentos históricos que velaron y lucharon por tratar de hacer entendible aquello. No olvidemos una cosa, que para mí es muy importante, y es que estamos hablando de la concepción del bien y el mal en diferentes épocas de la historia. Lo que se entendía por el bien en aquella época... Eh, obviamente hoy nos parece una aberración, pero no es que la gente en aquel momento todos estuvieran, eh, fueran malvados, malévolos, iban a por las brujas porque querían asesinarlas y sabían que no, es que realmente había muchos que pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, era lo bueno, era lo que el Dios de aquel entonces nos pedía que hiciéramos para romper con, con los lazos del maligno, y eso hay que tenerlo muy presente porque eh, el bien, el mal, todo ese tipo de conceptos son tan relativos que la historia del ser humano no se entendería precisamente sin, sin esa comprensión de las cosas. No, No, y además porque muchas veces la leyenda negra de la Inquisición Española no, es como que ha perdurado en el tiempo y parecemos los malos malísimos, mientras que por estudios y por muchas estadísticas se ha sabido que en otros territorios, como por ejemplo Alemania, hubo muchísima más, más mortandad y fueron mucho más duros con, lo, con las brujas. Pero ya además de esto te quería comentar, Por el, antes eh, mencionábamos el tema del lenguaje ¿no? y muchas eh, ocasiones pues se eh, utiliza el, el nombre de bruja de forma peyorativa e incluso para los hombres no se dice brujos, ¿no? se dice muchas veces más hechicero que brujo, sí, sí. y parece ser que es que como, de alguna forma yo lo entiendo así eh, las brujas, aparte de llamarlas así, desde de esa forma, era como que se salían de los cánones de lo establecido y por eso esa fijación y esa eh, persecución, ¿no? Eran mujeres, eh, no podían hacer lo que realmente querían, independientemente de que hicieran pactos o no pactos sí. con el diablo y al final, en cuanto una se salía un poquito de las normas ya se fijaban en ella y iban a buscarle los tres pies al gato, ¿no? Nunca me mejor dicho. Sí, sí, yo, yo, yo lo veo así, ¿eh? Eh, independientemente de lo que, que plantean algunos historiadores, yo no soy historiador ni mucho menos, ni voy a poner en duda lo que algunos de ellos dicen, pero me ha sorprendido mucho a veces esos conceptos, ¿no? lo que dices tú, a nivel masculino hablamos del chamán, del mago, del hechicero, a pesar de que la palabra chamán es, es femenina, eh, originaria de Siberia, y habla de, de la mujer, no del hombre, es femenino, pero estamos hablando de que siempre el hombre es como eh el bueno, es decir, es mago, es hechicero, Y, y la persona en femenino que hace lo mismo es la bruja, es la mala, es la que pacta con el maligno. ¿no? Y sí que es verdad que en un momento dado pues, es una persecución contra la mujer. Yo lo tengo muy claro y esa es una sensación que me queda muy clara porque en, en un momento dado eh, es el primer momento en el que la mujer, la mujer parece que necesita hacer otra cosa de lo habitual, de su rol habitual. ¿Por qué? Porque se queda sola en muchas ocasiones. Hay una mortandad masculina enorme en, en unas determinadas épocas por las... Eh, ...continuas guerras que hay en, en todos los países... ...y hay muchísimas mujeres que enviudan muy jóvenes... ...y necesitan buscarse la vida... Eh, ...con el tema... Mm, ...siendo comadronas... Eh, ...tratando de curar a los demás... ...y tratando de espabilarse... ...y eso no gusta, no gusta porque genera... ...les genera una cierta independencia... ...y sin duda alguna... ...hay un, un, una persecución hacia la mujer... ...en ese concepto... ...no vamos a hablar de que es el primer movimiento... Eh, ...claramente en contra de la mujer... ...pero es cierto que existe de alguna forma, ¿no? me han preguntado en alguna en alguna entrevista pues un poco pues aprovechando el tema del feminismo, pues entonces estamos hablando de la primera revolución feminista, hombre no, tampoco es eso, no, no vamos a hablar del mito del siglo XIV o sí. del siglo XV, pero bueno, eh, sí que es cierto que, que, que hubo una, una intención en, en muchas, eh, muchos territorios de, de que la mujer podía ser mucho más de lo que era hasta entonces. Y eso es evidente, y eso es evidente. Tú hablas en el libro mucho de los cazadores en de brujas, la Inquisición los popularizó, pero también hablas de los cazadores en de brujas que también existieron. Sí, sí, sí, sí. Ah, son dos temas interesantes. De hecho, casi a mí me apasionó más la figura de, de aquellos que lucharon por tener algo de sentido común en... En, en toda esa locura por los anticazadores de brujas que yo llamo Porque realmente era muy complicado, ¿no? Es decir, en, en aquel entonces en el cual eh, cualquier cosa Es decir, si tú no creías en la brujería eras un hereje Si eras un hereje podías ser condenado Tenías que tener mucho cuidado en cómo planteabas según qué cosas Hay personajes fantásticos como el como el galeno Andrés Andrés Segovia Que era un eh, un médico que por ejemplo estuvo a las órdenes de reyes y de papas eh, en España, en, en, en Italia, en Francia, pero un personaje que a mí eh, me ha maravillado y que, insisto, cada vez que hablo de él, que, que se merecería eh, mucho, pues como mínimo una biografía propia, si no la hay, es Friedrich Spee, un alemán, que, jesuita él, pues se dedicó a cuidar, a, a confesar a aquellas brujas que habían sido condenadas Y llega un momento que él afirma, dice, bueno, con, en, entre todas y tantas mujeres que he conocido que supuestamente son brujas, ni una sola de ellas puedo decir que sea bruja. Creó un libro, una obra fantástica que se llama El cautio criminalis, que de hecho hoy en día en, en, en muchos lugares es considerada una obra maestra, sobre todo en el concepto de la, de la criminología, fundamentalmente, en los procesos legales. ¿no? Y es el primero, digamos, que plantea una idea fantástica, porque defiende que el proceso judicial en sí mismo está viciado, ¿no? Es decir, desde el mismo momento que una bruja es acusada, el proceso judicial deriva en la condena final siempre de, de, la, de la acusada, ¿no? No hay manera de conseguir que esa persona, pues, eh, bueno, de alguna forma pudiera eh, salir viva de todo ese proceso, ¿no? A pesar de que obviamente sí que las hay. Y además hay una frase muy muy, muy curiosa, que plantea en el libro, que dice algo así como que... Eh, y él les recuerda, ¿no? Es decir, hay una cita específica a los cazadores de brujas cuando les dice y les recuerda que ellos son mediadores entre la persona o el acusado y Dios, no entre la persona y el juez. Es decir, les está diciendo, cuidado, que vosotros sois responsables ante Dios de lo que estáis haciendo aquí en vida, ¿no? Entonces los pone un poco como entre la espada y la pared con lo que están haciendo. Y es de verdad que es un un argumento fantástico lo que lo cita que Friedrich Spieth, y de hecho ese libro genera que en muchos países luego, en, en, en los años posteriores, eh, esa cacería de brujas fuera menguando gracias a, a sus argumentos, ¿no? O sea que al final eh, los libros pueden ser malos, como el Maleus Maleficarum, que fue el que promovió de alguna manera toda esta locura, pero luego hubo unos u otros, como el Caute Criminalis, que consiguió de alguna forma en algunos países pues eso fuera mejor, ¿no? Es que las acusaciones y las características en las que se basaban muchas veces para decir que una persona, una mujer era una bruja, es que no había forma de salir de, de ahí. Porque claro, no. si directamente tener un lunar, una marca o hacer barbaridades como hacían, ¿no? para realmente decir si te sumerges y te metemos aquí en el agua y si no ¿qué coges no te hundes no sé qué pues al final resulta que eres una bruja es que no, no había forma de salir adelante precisamente en la caza de brujas eh, siempre pensamos en zugarra murdi eh, como el ejemplo fundamental pero hay otros eh, por ejemplo en barbastro hay muchos eh, sucesos interesantes eh, yo cuando cuando me, me planteo escribir este libro, precisamente es por haber visitado el eh, Centro de Interpretación de la Brujería en San Felipe de San Serras en, en, en Cataluña, en Gerona. Eh, y me quedo sorprendido por la cantidad de procesos y la cantidad eh, de mujeres condenadas que hay en, en Cataluña, aun siendo uno de los lugares que menos afectado estuvo. Por eso me sorprende a veces no, el hecho de que, recuerdo que hace poco pues escribió un artículo varios historiadores que hablaban de que no habían sido condenadas ...a la hoguera o... ...condenadas a la muerte... ...en España más de 59 mujeres por brujería sinceramente es que no lo puedo entender ¿no? porque si ya se lo sumamos bueno, pues es que esos eh, tribunales eh, populares no existen en otros sitios eh, de Europa la inquisición española fue terrible y, y e inspiró a muchas inquisiciones en eh, el resto del mundo no se puede decir que la inquisición española no fue mala no. Eh, fue horrible, fue de las peores eh, y además eh, escribió el libro de instrucciones por ejemplo eh, que se ve en el martillo de herejes de del resto de inquisiciones Eh, lo que pasa es que en España estaba muy mezclado el poder político con el poder religioso. Así es, así es. Y efectivamente, como te decía, al final tribunales populares y tribunales de la Inquisición, los dos estaban juzgando a las, a las brujas en determinados momentos, ¿no? Pero si simplemente contamos eh, las víctimas de Zugarramurdi que fueron condenadas, murieron en la hoguera, pero es que también murieron muchas y muchos en los calabozos mientras estaba el proceso, claro. igual que en los... ...en los procesos de Vilabrao en Cataluña... ...que murieron más de 20 personas... ...es decir, es que si solo sumo Vilabrao... ...y sumo su ya me dan las 59... ¿no? ...otra cosa es que, por ejemplo... ...hay un caso fantástico de la figuecita de Viana... ...que, que es condenada por, por brujería... ...en principio, porque le da a probar un, ...un brebaje a un noble de la zona... ...y este fallece... ...cuando la llevan a Logroño a ese juicio... ...al final intentan hacerla retroceder... ...intentan hacerla eh, arrepentirse... ...y ella sigue insistiendo que no, que ella es bruja, obviamente, y que sí, y al final el auto especifica que es condenada por hereje, que no por bruja, claro, si resulta que al final muchos de esos documentos eh, quitan el tema de bruja y le ponen hereje, hombre, vale, claro. documentados posiblemente hayan menos, pero lo, la realidad es otra, la realidad es que ha habido muchísimas, muchísimas, muchísimas más víctimas que 59 como, eh, digamos que de alguna forma responsables de esa cacería de brujas. ¿Y no te parece muy curioso también que se focalicen este tipo de caza de brujas en determinadas zonas? Era como que siempre era en este sitio y ahí era como que empezaban a proliferar ese tipo de brujas. Bueno, esto y esto supongo que ahora uno le, le, le, le sonará muchísimo, es como el fenómeno ovni ¿no? Cuando se ve un, un objeto volante no identificado en un lugar, enseguida empiezan a a salir los vecinos diciendo que también han visto muchas más cosas y al día siguiente vuelve a pasar, ¿no? Hay una especie de contagio. Luego también hay que pensar un tema que es muy importante, que al final esas condenas por brujería, la mayoría de ellas venían dadas por el chivatazo. Uh -huh. El chivatazo de la vecina, el chivatazo de la amiga, el chivatazo del familiar. Entonces al final se generaba una serie de envidias, una serie de problemas que iban allí. Y luego obviamente está el tema de los cazadores de brujas. Es decir, al final donde más brujas Eran condenadas, era donde precisamente más actuaban los cazadores de brujas, si actuaban en una zona concreta, pues durante ese periodo de tiempo, pues habían más condenas, pasaba con John Malet en Cataluña, o pasaba con eh, Matthew Hopkins en Inglaterra, o con otros tantos en otras, en otras zonas de... De Europa, por supuesto. La Inquisición actuaba contra las brujas antes de su propia existencia, se cazaban brujas y después se han seguido cazando brujas, porque seguramente con esa expresión, con la caza de brujas, se han escondido otras cosas. Se han escondido también movimientos contra la libertad, contra la mujer y contra muchísimas cosas. Alfonso Trinidad, ha sido un placer hablar contigo. Pues por supuesto, claro que sí, además encantado de estar en La Rosa de los Vientos con vosotros un ratito hablando de este tema. Un abrazo.